Mi nombre es Néstor Cortés, estoy reemplazando a Cristian Gauna y estamos en una nueva emisión de Hora Libre por Farco satelital En este caso nos encontramos con chicos que ahora nos van a contar de, de qué escuela son. ¿De qué escuela son, chicos? Somos de la MEN 3 de 19, Carlos Genesio. Carlos Genesio, turno? Vespertino. Vespertino. Vespertino es de, de qué horario? De 6 de la tarde a 10 de la noche. De 6 de la tarde a 10 de la noche ¿Y dónde queda la escuela? En el Bajo Flores en Agustín, Agustín de Vedia y, y qué cosas tienen cerca de la escuela A ver Qué hay cerca de la escuela Que puedan comentar Digo porque viste hay gente Este programa se escucha en, distintos, en distintas radios Comunitarias del país Entonces da, la gente como que no sabe Bien, donde queda? Entonces bueno, Capairo, nos aproximamos con algunas algunos lugares cerca de cerca de la radio. ¿Qué tiene cerca de la radio? Eh? Yo ya sí. tengo, yo ya sé que hay cerca de la radio, por ejemplo. Bueno, no, también hay una radio comunitaria, Bien. la 88.1. Bien. La radio de Bajo Flores. ¿Qué más? Sí. La cancha San Lorenzo. La cancha de sí, San Lorenzo, de San Lorenzo en, el, en San Lorenzo. el Bajo Flores. Sí. Bueno, ¿es la primera vez que hacen radio? Sí. ¿Sí? sí para mí sí. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y con quién estuvieron trabajando? Con el profesor Andrada eh, y también con el profesor Israelson. ¿Sí? ¿Alejandro? Sí. Alejandro. ¿Y con quién profesora de, de Radio Rec trabajaron? Con Antonella. Bueno. Con Antonella. Con Antonella, Ferrari y so, eh, Solesi. ¿Cuántas se vienen trabajando con el tema de radio? Este año arrancamos. ¿Todo el año estuvieron trabajando? No, no se, sí. se arrancamos el tercer trimestre. No, antes, no, antes, estaba... antes, antes, de, vacaciones, antes de vacaciones sí. de invierno fue el, sí, a, el tema. Mitad sí, mitad de año más o menos. Ah, pues, con... <risa> con Jesús. <risa> bueno, está bien. Digamos, de, como de mitad de año para adelante están trabajando con radio. Usted tiene un estudio de radio en la escuela, ¿no? Sí. sí. ¿Y cómo está? Sí. Está bien, le faltan algunos detalles. Ah, ah este es mejor. Sí. Bueno, está bien, pero ese estaba con pero un poquito más funciona, eh, equipado sí. y uh -huh. eh, bueno, Cuando decís este, le explicamos a los oyentes que estamos en la escuela M1 del 13 eh, música Manuel Mujica Lainez, que queda en el barrio de, de Lugano Y donde frecuentemente grabamos los programas que se emiten después por eh, Farco satelital Satellital ¿sí? Es el estudio como central Y acá vienen chicos de distintas escuelas públicas a grabar su programa es un programa eh, grabado No tenemos salida al, al exterior por ahora sí Para los chicos de la escuela Es un estudio de, de, de grabación Que viene a hacer prácticas radiales Y para chicos de otras escuelas Vienen a grabar el programa de, de Farco eh, No sé si ustedes saben bien Que es hora libre ¿sí? Hora libre eh, Forma parte del programa REC eh, en Red de Escuela en Comunicación lo que hacemos en Hora Libre es trabajar con distintas chicas y chicos de escuelas públicas de la Ciudad de, de Buenos Aires y producimos distintos programas de radio, tanto en escuelas medias como en escuela secundaria Y los temas que van girando son temas elegidos por los adolescentes. ¿Cuál es el tema que eligieron hoy ustedes? La discriminación. La discriminación. ¿Y cómo surgió el tema? Lo ¿Entre qué otros temas había, por ejemplo? Violencia de género. Uh -huh. eh, inseguridad trata la de droga. blanca había trata de varios, personas sí, había drogas no me surtidos, dijeron también sí, sí sí había varios temas eh, que habíamos propuesto y, y por votación o por elección elegimos este que bueno es la discriminación y, ¿Y ¿Por qué le, le parece interesante hablar de la discriminación como también hubiera sido interesante también hablar de los otros temas que ustedes están planteando? Antes, ¿no? ¿Por qué le parece interesante hablar de la discriminación? Y porque es un tema que está en todos lados Es, es globalizado Está en todos lados Cuando vos decís en todos lados que lo, lo hablas? ¿En la calle? ¿En los boliches? Lo en, siempre, en, en, ¿En la escuela? Lugar, ¿En, ¿En, ¿En los el, medios? En los medios de comunicación sí. Sí. Es que hoy en, día, hoy en día Hay mucha discriminación ¿Y qué tipo de discriminación ven Como comúnmente? La verbal verbal ¿Y de qué tipo de discriminación ¿Por qué? Por tu color de piel, religión, tu orientación orientación sexual Bueno, sí, acá trajimos estadísticas después Que más adelante vamos a ver ¿Y los medios también ven eso? Sí Nosotros tuvimos trabajando con una escuela justamente Con el tema de la... Que Antonella también trabajó Con el tema de la defensoría del público Que depende de la ley de servicio públicos de comunicación audiovisual que es la llamada ley de medios sí que se implementó en el año 2009 y justamente en una parte de la ley dice que los medios no tienen que tener ningún tipo de discriminación de, ya sea por género por edad de, por sexo por orientación sexual y la verdad que damos comúnmente notamos sí o vemos o escuchamos distintos tipos de, de discriminación no se presentaron tu nombre no Yo llamo Facundo eh, Facundo Sebastián Ramírez ¿Dónde vivís? En el Bajo Flores Bajo Flores ¿Tu nombre? Estefanía ¿Dónde vivís? En Bajo Flores También en Bajo Flores Sí, Lucía Todos somos de ahí ¿Todos son Bajo Flores? La mayoría Bien, ¿vos? ¿Nombre? Joana Janet eh, Tengo 22 y vivo en Soldati Soldati, claro <risa> Para los chicos ¿eh? Te mar marco la diferencia <risa> eh, Mónica Torres A ver el micrófono Mónica Torres Bien Fernando Abogado. ¿Y están en quinto año? Quinto año, sí. Bien. ¿Cómo trabajaron, Antonella, los chicos? Y el proceso de trabajo que recién, bueno, estaban tratando de acordarse cuando empezó, eh, en realidad empezó antes de las vacaciones de invierno porque mm. ustedes participaron de un programa de radio, ¿se acuerdan que lo grabamos en la escuela? Sí. Y después el taller, concretamente, empezó en agosto. Sí. ¿Sí? una vez que ya habíamos vuelto de las vacaciones. Y bueno, fue como lo que contamos recién, eh, la elección del tema eh, nos llevó bastante tiempo, nosotros arrancamos trabajando primero con otro profe, que era Adrián Negro, uh -huh. y después se sumó Alejandro Prada, con el que terminamos de, de, de cerrar todo este informe acerca de la discriminación. Eh, los chicos... Tenían muchas inquietudes con respecto a otros temas. Estuvimos debatiendo a lo largo de muchas clases cuál era el tema que, que más les interesaba eh, a la mayoría y finalmente decidieron que sea el de la discriminación. Pero bueno, fue un proceso muy largo ¿no? de, de elección. Bien. ¿Les gusta, chicos, el tema de, de la radio? Sí, está bueno. ¿Sí? Sí, sí les parece interesante este proceso digo porque no sé ustedes vienen de una escuela que, que tiene, ¿qué orientación tiene la escuela? comunicación comunicación social uh -huh. ¿Sí? ¿sí? digamos entonces está bueno tiene que tengan que sí, claro que, les, más... que tengan Bien. radio vamos a escuchar un, un tema musical ¿cuál es el tema musical? a ver el tema musical es el día de mi suerte con el artista Héctor Lavoy y después volvemos con más Hora Libre El sí. ah, sí. ah, cantante. muy bien, eh. Relájense, carros de ímpeno y escucha ese o... ruido, no porque me molesta mirá. que Fins demà! Cuando durarás o plane lo podrés sobrellevar si el destino me vuelve a traicionarme euro que no puedo fracasar estoy casado de las esperas estoy seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será Seguimos con los chicos de la MM3, Distrito Coral 19, del turno vespertino. Estamos hablando acerca de, del tema discriminación. Un poco estuvimos viendo acerca de cómo se generó el proceso de trabajo en el en el aula. ¿Qué días vas a entender a, con, a trabajar con los chicos? Yo voy los viernes a las 6 de la tarde y más o menos terminamos a las 8, 8 y cuarto, le robamos... ...unos minutos siempre de clase al profe Andrada... Uh -huh. eh, ...porque siempre no, nos quedan algunas cosas medias pendientes... ...¿y qué se hace en el aula? A ver chicos, ¿qué se hace en el aula? ¿Cómo trabajan en el aula? Aparte, bueno, no es que eligieron el tema, ¿no? que estuvieron trabajando? ¿Cómo, la, la, cómo investigaron? Sacamos eh, información... Eh, ...poníamos anécdotas... Eh, ...lo que pensamos nosotros también sobre el tema se discutió en el, sí, en se el aula sí sí Sí digamos surgieron lindos debates, a pico debates acerca de porque capaz que viste pasa que para algunos una cosa es discriminación y para otros no okay. o también la palabra discriminación está, a veces estaba bastardiada y como que todo es discriminación, ¿no? Pero están buenos esos debates eh, al margen de del programa de Radio y Laura. Ustedes vemos en el común diario Eh, ¿Hablan de estos temas? No ¿Vos no, no hablas? ¿Se habla entre ustedes, por ejemplo, de estos temas? No, no nosotros no hablamos ¿De qué hablan? Cualquier cosa Del ¿De partido qué? de hoy Del partido de hoy, de, de Boca River, de Boca, de Boca, de Boca River exactamente ¿De qué otros temas hablan? ¿Qué temas, por ejemplo, Man, qué temas vos te interesa? A probar la materia. Bueno, está bien, es un tema interesante, ¿sí? Interesante. Termina, terminar el quinto año, ver que seguimos estudiando, ¿sí? ¿sí? Pero bueno, son temas como que está dentro de, del interés general, ¿no? Digamos, el tema de la discriminación. Por algo, digamos, lo sacaron a flote ustedes, es porque hay algo que le, que le preocupa. Ustedes tienen un spot, una definición acerca de lo que es la discriminación. si ¿Sí? ¿Quién no grabó? Eh, lo grabamos eh, yo más. y una compañera más, que, que son anécdotas. Eh, no, eh, eso es para más adelante. Lo la grabé. definición. Lo grabamos no, yo por, y un compañero más, que no faltan. pudo venir hoy. Uh -huh. ¿Dónde la grabaron? En el taller. ¿En el estudio? En el, ¿En el estudio, en el radio, estudio, en el estudio radio. radio. Bien. Bueno, vamos a escuchar. Y le agradecemos mucho a, a Nahuel Carzano, que hoy nos estaba ayudando en la operación técnica. Sí. Eh, vamos a, a escuchar la definición de discriminación que grabaron los chicos de la 3 del 19. de criminales no respetar o violar los derechos humanos de una persona o grupo, excluyéndolos e imaginándolos de la sociedad por considerarlos inferiores por cantidades de motivos cómodos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 Estuvimos escuchando el audio realizado por los chicos de la m 3 del 19 Acerca de lo que es la, la discriminación Y ustedes me estaban diciendo que bueno estuvieron trabajando el tema en el aula Que lo estuvieron discutiendo ¿Ya empezamos a hablar un poquitito de, de la estadística? No, no eso después viene en, en tercer bloque Bien Ustedes estaban empezando a contar unas anécdotas ¿Sí? ¿De qué se trata esas anécdotas? A ver, cuéntenme un poquitito antes de escuchar los audios ¿De qué se tratan las anécdotas? A ver. Y lo que le pasa a uno eh, o, eh, Cuando era más chiquito ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver. Eh, por ejemplo, eh, como dice una compañera Que cuando era chiquita era gordita uh -huh. Y la discriminaban por eso uh -huh. qué, digamos, ¿Ustedes notan que cuando era más chico Había más discriminación? Yo creo que en sí los nenes ya, es, ya tienen como esa esencia de ser un, un poco malos, malos sí. para decirlo. Son sí. crueles. Son más Son crueles, ¿no? Crueles, o sea, sí. Por eso le preguntaba. Tiempo, no, no pero tiempo. puede ser porque no se den cuenta o porque... Pero sí, en eh, los nenes se, se nota más. este Y, y aparte y, uno como, como niño lo sufre más, ¿no? Pues o claro. también la familia que escucha que discrimina a algunas personas y los nenes lo escuchan y así va va pasando. Es verdad eso lo que lo que vos decís es, yo lo, lo que noto es eh, la cantidad de adultos que, sí, que sí. discriminan si ¿sí? yo a veces a veces entro a, a las páginas de los diarios por ejemplo y, y leo alguna noticia relacionada con no sé con algún político eh, de cualquier partido político ¿sí? y es increíble después eh, cómo bastardean eh, en forma anónima sí porque son comentarios en forma anónima lo dichos de, de, de esa persona digamos esto que lo que te quiero decir es aunque uno no esté de acuerdo con lo que dice no hace falta digamos eh, discriminar eh, o insultar a la persona que está diciendo algo ¿sí? Sí. y yo noto que continuamente los, los adultos están discriminando y tengo muchísimas discusiones con, con amigos por este tema eh, ¿ustedes notan que también los amigos ustedes discriminan por ejemplo Bastante sí uh -huh. ¿En qué lo notan, por ejemplo? Eh. Sí, a ver ¿Por nacionalidad? Por todo ¿Sí? Por gordo, flaco, alto, dinutrido eh, eh, Sí, eh, no sé Cara larga, cara corta eh, Tiene un ojo menos, un ojo más eh, De todo, de todo un poco Porque en el colegio también tenemos Así, compañeros Y bueno, y nosotros escuchamos se escucha digamos, ¿se, se trabaja en la escuela este tema con los profesores al margen de lo que están trabajando ahora en el programa de, de radio vemos hay un trabajo en la, en la escuela no no en realidad creo que se trabaja todos los días como persona cada uno lo tiene que trabajar y, y no discriminar uh -huh. este sí pero viste a veces ¿Vos saber como taca, que... hasta qué punto llegas porque la persona no sabe cómo se siente la otra persona querida le puedes provocar a otra persona, ¿no? ¿Y sí, cómo se nombre. va esa persona después a su casa? ¿sí? cuando La persona que le discrimina no sabe cómo llega a su casa el, el, al, que le, al que le dice las cosas, porque no lo, no se pone a llorar delante de él ni nada eso, pero por dentro se llega a la casa y se reza, se desahoga seguro. Sí, sí, yo siempre digo que el que, que discrimina es un cobarde, ¿no? Sí. Digamos, y, y la verdad que utiliza eso como como un acto de... A pesar de esto también le puede pasar a uno de estos familiares que vos discriminás y no te das cuenta Pero los familiares El día de mañana o te sale un hijo así O muchas cosas Y eso no lo ven ¿Y a ustedes les pasó chicos de, de alguna vez Discriminar una persona Y que se sienta mal esa persona? Sí ¿Qué ¿Sí te pasó? Sí, sí. Acerca de cómo, cómo, ¿Cuál era el tipo de discriminación que vos le provocabas? Eh, porque era otro país Porque era otro país ¿Y cuándo uh -huh. ¿Cuándo paraste? No Para él, No sé No fue No duró mucho Una semana habrá durado uh -huh. Me di cuenta que lo estaba Basureando mal todos los días Y veía cómo cambiaba él La cara que ponía uh -huh. Cada día Antes era un pibe recontento Real alegre Y a la semana lo vio Estaba hecho mierda Sí me sentí rey culpable, nunca más lo jodí. Y, y le no, pedí perdón. Lo hablaste con él. Sí, le pedí perdón. Uh -huh. Me dice amigo del pibe. Te hiciste amigo, mirámoslo. Y después todo, todo, todo. Peor la no, no, seguro, seguro. Digamos, a veces está bueno, ¿no? Digamos, eso de... de... Porque yo creo que todos en... Después te cuento. De, yo creo que, que todos en alguna medida, en mayor o menor medida, discriminamos en algunos momentos. Uh -huh. y, y a veces, la verdad que no no... No lo hacemos en forma consciente O sí, algunos sí sí con, Que tiene más malicia eh, Y a veces nos damos cuenta del daño Que estamos provocando a la otra persona Y está bueno no decir Bueno, hasta acá llegamos Paremos un poquitito Y vemos como cómo, cómo seguimos Vamos a escuchar un, un audio justamente Del tema de eh, anécdotas ¿No? Anécdotas en vivo Lucía Niño ¿De qué se trata Lucía niños Eh... Es un de... Son unos niños, yo puse como ejemplo una anécdota uh -huh. que esta. Eran unos niños que estaban jugando en la plaza y que por su color de piel, por su nacionalidad, no querían jugar a la pelota con él. Bien. Una vez estaban unos nenes jugando a la pelota, cuando por ahí se acerca otro a jugar con ellos. Simplemente no quisieron jugar con él por su color de piel, no lo consideraban igual a ellos. Con Hora Libre de, Con los chicos de la M319 Y estuvimos escuchando un audio Acerca de unos chicos que eh, No dejaban jugar al fútbol En la plaza porque eran de Otra nacionalidad, ¿no? Sí, eh, sí, sí eh, Eso pasa muy seguido, ¿no? digamos El, el hecho de marginar Al, al otro eh, Por el color de piel O por, por su nacionalidad Porque, digamos, no me voy a juntar con, con tal persona que... Y aparte a veces también pasa, no sé si alguna vez le sucedió esto, eh, por el que dirán, ¿no? Digamos, si yo me junto con este chico... que qué claro, exactamente. ¿Entendés? Si vos, por ejemplo, sos amigo de unos chicos, y si vos, por ejemplo, te juntás con el otro, entonces en ese grupo te van a ver mal. Entonces, para que no te vean mal, vos discriminás y hacés lo mismo que... Que, el, que, ...que tu grupo... ...¿entiendes lo que te, claro. te digo?... Sí. Sí, sí. Vamos, eh, ...entonces... Digamos, no, ...actúo como una masa... ...¿entendés?... ...y hago lo mismo que hacen los lo demás... ...y no no me diferencio... ...¿entendés?... Eh, ...¿cómo lo ves Antonella?... ...no, oh, que la mirada de ellos es... es ...muy interesante, ¿no?... ...porque hablan desde, desde su experiencia personal... ...o desde el relato de... ...de personas allegadas a ellos... ...porque la intención era esa... Para empezar a hablar de este tema, nosotros la primera actividad que hicimos, la primera propuesta fue que cada uno uh -huh. traiga una anécdota eh, o algo que les haya ocurrido en su vida donde se hayan eh, sentido discriminados. Eh, y ellos nos nos retrucaron y nos dijeron a, a los profes que hagamos lo mismo y que nosotros llevemos nuestras propias anécdotas. Así Bien. que lo que hicimos fue compartirlas entre todos. Y a ver la tuya... Y la mía eh, era de cuando era chica, en la adolescencia, iba a bailar Y muchas, pero muchas veces nos rebotaban por la forma en la que estábamos vestidas Porque por ahí íbamos con zapatillas o, no sé, con ropa más hipona Y en algunos lugares no te dejaban pasar Y vos para ahí te hacías una cola de interminable Llegabas a la puerta, te miraban de arriba abajo y decían No, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no Eh, como esa clasificación que, que, que siempre pasa por esto de, de discriminar, ¿no? Claro ¿A usted lo rebotaron en algún boliche una vez? A vos te rebotaron, ¿sí? ¿Y qué hiciste? A por petiza Por ser chica Sí, sí. Y le había traído el DNI Me habían preguntado el número de DNI de diferentes formas Sí Y me cansé Le dije, soy mamá de dos hijos, tengo sí. tanto No me jodas claro. Bueno, no me dejaron pasar, me fui sí. ¿Y volviste ese boliche? Sí, después sí, mirá, iniciado, sí ¿por, ¿por, qué, por? ¿Por qué? Porque le fue... dije Porque fue con los dos chicos al <risa> con mis dos hijos? Acá ustedes, mirá Acá ustedes, mirá, tengo 80 años Yo dije, tanto. no me crees, te muestro la cesárea Tengo dos no. hijos, te muestro el No sé, te traigo el, la partida de nacimiento Todo, todo, y no me creían después Bueno ella... pero A mí me parece que eso, viste Ya A mí me pasó mamando. también, ¿no? De cuando era chico, igual que de, de, de, de Obviamente que en algunos boliches Nos han rebotado todos Y me pasó de volver al boliche Y hoy por hoy, viste, es como que me lo replanteo Digo, ¿para qué volver al lugar Donde me rechazaron? Porque quieren ¿Sí? entrar pues no, bueno, si, eh. si no quieren, digamos, si te ya está listo Hay un montón de boliches Y listo, claro. ¿entendés? Y no volver Pero no, nada, es como que El, el, el lugar es como más importante ¿Entendés? Que lo que sí. pasó... Y uno como que se rebaja, pues yo siento que en un sí, momento sí, uno ¿verdad? se rebaja y vuelve, ¿no? Eh, como que uno le está pidiendo perdón, ¿entendés? Y para que te abran las puertas de, de, de nuevo. Y la verdad es que no, ahora, ¿viste? Si, si te rechazas en un lugar, listo, chao, seguí con tu te vida. Va y, y yo así, y te va Matini. Te doy sigo... <risa> un nombre del baile que me, me rebotó. Tabasco. Sí, todos lo conocen. Para ser más exacto. Pero vos volvés. Al lado de Ivano. Enfrente ah, entra lo sí, ah, Entran los que tienen 12 años, acá. Entran los que tienen 12 años y no le piden den ahí. Pero son unos camión, unas camiones ah, por, por así, son, Y no bonito. le piden documento bueno, ¿A vos también te pasó? No, yo no, no voy a. Bailar, ¿a, no voy ¿A ¿A vos te pasó? ¿A vos te pasó? ¿Qué? ¿Qué? Sí, a mí me pasó una vez eh, cuando el boliche era De saqueo, pero antes era Everest. Eh, en flores también. Sí. ¿Eh? Me pasó una vez, estaba con mi hermana y mi pareja y el novio de mi hermana. Y mi hermana y yo estábamos <ríe> vestidas con zapatillas de resort, todo, porque no íbamos a ir ahí, pero no sé por qué terminamos ahí. Y, y no no a ella eh, no la podían no la dejaban pasar. Y qué hicieron? ¿Y no, ah. y agarramos y nos fuimos a chicha Bien. Bien, porque eso también forma parte un poco de los códigos de amigos, ¿no? Digamos, si sí, no entran todos, igual. no entra nadie, ¿entendés? Si no es que entra uno o dos y los demás, si no entran, se van, ¿entendés? La idea es, vamos todos, entramos todos. Si no, si no listo. Se van eh, también estoy hablando sobre el tema de la discriminación de los talles de la ropa. ¿Qué pasa con ese tema? A ver, usted. Yo gané tu turno. Bueno, eh, se trata de que los locales de ropa cada vez más traen los talles más chicos y hay menos talleres más grandes y como que si las personas se sienten criminaladas porque no tienen en, ¿En casa tuyo no, en ese caso <risa> y bueno bueno y es no bueno eh, y hay una hay una ley ustedes saben que hay una ley ¿no? de talleres sí que sí, ¿Sí? tienen que proporcionar talles grandes para tales personas ¿sí? que tiene que estar, digamos toda la ropa tiene que vender absolutamente todos los talles si ¿Sí? vos te vas cada vez más lejos para hablar más sí. cerca de, de, de, que de, me de, del casita. micrófono eh, digamos está buena esa ley, lo que pasa es que lamentablemente uno no la ve implementada ¿sí? esa ley surgió a partir de eh, justamente lo que decía ella de cómo se discrimina, cómo una persona se siente discriminada cuando va a comprar un pantalón de una determinada marca y no encuentra, ¿y por qué no encuentra? Porque la verdad que hay determinadas marcas, determinadas marcas que no le importa, es más, no es que no le importa, no quiere que determinado cuerpo vista esa marca, porque es mala propaganda para él. Exactamente. Ella. ¿Entendés? Una locura. Pero es claro. así. Había sí. pasado algo con los guachiturros, creo, ¿no? Bueno, también estaban la ropa de la costa. Sí, cost. sí, sí, sí, sí. Y sí. no se los permitían. Sí, sí. Eh, en serio? ¿Cómo, sí. ¿Cómo, cómo, sí, cómo, ¿cómo claro. Va va? entrada, sí? Sí, ah, te van a meter preso por usar una ramera de la costa. No, no te van a meter preso. No. Es un desquite, no prohíben claro. usar la ropa, no. La cost, la marca de ropa, eh, no quería que los guachiturros usen su marca. Que uh -huh. creo en que una de las versiones, claro, en en público. Público. No, sí. Una de las versiones no sé si será real, es que les pagaban para que no la usen. O sea, fíjense cómo interesa mm. esto de a la imagen a la que queda pegada la marca. Te pido el doble y no la uso nunca en la vida. ¿Por qué? Porque esa marca, ¿sí? la del cocodrilo, mm. eh, es una marca que siempre estuvo dirigida a una clase social alta. ¿sí? Más, más alta. Es muy costoso comprar eh, esa prenda, que la verdad es muy buena prenda, muy buena calidad, pero la verdad es que es muy costoso. La compras en la sala más barato. Bueno, eh, este grupo de música, digamos, empezó a, a a hacer recitales y todos salían con una remerita con la marquita del cocodrilo. Y bueno, evidentemente la marca le, le, le molestó. Vamos a escuchar eh, el audio que armaron los chicos acerca de la discriminación de talles de ropa. parece discriminación cuando hay chicas que van a algunos locales de ropa y no tienen su talle, porque cada vez van viniendo talles más chicos y los talles grandes menos. Hay casas con talles especiales pero por ese nombre también se pueden sentir discriminados. con los chicos de la m 3 del 19, estuvimos escuchando un audio acerca del tema de eh, los talles de ropa y un poco lo que habíamos hablado eh. antes acerca de cómo algunas marcas eh, no quieren que ciertos modelos de personas utilicen eh, sus prendas, ¿no? Digamos, si cada vez uno nota que a veces va a comprar un una determinada marca, por ejemplo de pantalón, y parecería como que los chicos los talles se van achicando no si antes comprabas no sé talle 30 eh, vas a comprarte detalle 30 y ya no te entra entonces decís uy la pucha engordé entonces eso te agarra una desesperación en algunos en algunos casos de algunas chicas y dice no estoy gorda tengo que bajar de peso y eso lleva a otras cosas otro tipo de enfermedades como por ejemplo el tema de la bulimia y la anorexia sí porque porque no no estoy respondiendo al modelo ¿sí? que eh, que marca el sistema, sí que eso también ustedes lo ven por los distintos medios masivos de, de comunicación. Antes de escuchar el tema, Antonera, porque qué no, no decimos a qué radios o qué radios levantan eh, hora libre? Bueno, las radios que levantan hora libre son FM Educativa 92.3, Río Gallego, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafé.wordpress.com, Radio el Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Umahuaca, provincia de Jujuy FM Mural, Chipoleti, Río Negro ¿Y la página? www.programareg.com.ar ¿Mail? oralibre.com.ar ¿Por Facebook? Por Facebook nos pueden buscar como Programa Rec, todo junto ¿Y la página de Farco? www.farco.org.ar Bueno, estamos en Hora Libre, estamos muy contentos de trabajar eh, en el programa REC eh, dentro de poco, en la, la semana que viene eh, vamos a ganar un premio ¿sí? nos, nos convocaron como, como el mejor programa destinado a niñas niños y, y adolescentes y la verdad que para nosotros es un orgullo enorme de, de todo el equipo y en realidad, digamos, este programa eh, no lo hacemos nosotros ¿sí? eh, lo, lo hacen ustedes los alumnos, los alumnos de distintas Escuelas, tanto secundaria como como primaria De, de, de las escuelas públicas Las están bastardeadas muchas veces Escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires Y que, digamos, nosotros semana a semana Vemos cómo se trabajan en esas escuelas Y cómo producen los, los chicos Y la verdad que para nosotros es un orgullo enorme Como el grupo que está hoy acá en Hora Libre Vamos a encontrar un tema musical Sí, bueno, nos vamos con un tema de los cafres, tus ojos. en Hora Libre, estuvimos escuchando un tema musical, ¿cuál el tema musical? estuvimos escuchando Los Cafres, Tus Ojos bien eh, ¿Con qué seguimos chicos? a ver, digamos ustedes bueno, ahora eh, vamos a, a contar unas estadísticas de discriminación eh, según el, el motivo, el ámbito y, y etcétera bien, a ver Denuncias por presunta discriminación a nivel regional Región, área metropolitana de Buenos Aires, porcentaje 45,25%. Pampiana, 18,57%. Noroeste, 14,74%. Noreste, 8,05%. Cuyo, 7,37%. Patagonia, 6,06%. Los motivos, discapacidad, 19,51%. Estado de salud, 11,51%, nacionalidad, migración, 9,90%, motivos no discriminatorios, 8,29%, género, 7,81%. Uh -huh. La fuente de información es el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bien. Bueno, y yo voy a contar unas anécdotas eh, a personas por discapacidad según el ámbito. Ajá. Uh -huh. Tenemos eh, medios de comunicación 1%, eventos públicos 3%, estatal 4%, privado 4%, transporte 24%, salud 13%, educación 10%, comercio 9%, empleo 13% y otros eh, 16%. Esta, esto también es eh, de la, la fuente fue de INAI y, y quería comentar algo más que... Que nada, que la discriminación está vinculada a ideas y o prejuicios y opiniones. Este, las conductas discriminatorias producen efectos negativos en el en el pleno ejercicio de los derechos y niegan oportunidades a los grupos que son objetos de discriminación. Sí, el, el tema de, de la discapacidad, digamos, uno también lo nota en, en, en el colegio. A ver, por ejemplo, el colegio de ustedes, igual que este colegio, ¿no? ¿Está preparado? Para recibir, por ejemplo, a una persona con, En silla de ruedas Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tiene rampa, ¿Tiene rampa? Eh, sí, sí, sí. Y los, por ejemplo, si tiene que ir al aula De, de, de arriba piso, ascensor. tiene ascensor Anda el ascensor sí. no. no anda, pero hay Claro, igual acá, pero no hay O perdieron la llave, porque tiene llave el ascensor Bueno, en, en esta no. escuela, por ejemplo hay, hay un ascensor que habrá durado Esta escuela se construyó en el año 2001 Es una escuela relativamente nueva eh, como edificio no digamos la escuela estaba en otro en otro lugar después se trasladó a este a este edificio eh, hay una ascensora verdad no sé, funcionó una semana 10 días dejó de funcionar y no. nunca más hace unos años nosotros teníamos un, un chico con que venía en silla de rueda y, y cuando estaba en quinto año las aulas de quinto año están arriba bueno tenido que trasladar a quinto año abajo pero qué pasa Eh, informática está arriba claro. entonces tenían que subirlo lo, lo, los compañeros sí para que puedan ir al aula y a veces directamente no, no, no podía ir ¿entendés? entonces me parece como que de, de un lugar público, una escuela que una persona eh, pierda el privilegio ¿sí? de obtener conocimientos por esa discapacidad es increíble, lo mismo pasa lo que vos eh, viste recién con el tema transporte público. Sí, sí. ¿sí? Hay, hay muy poco transporte público que están adaptados. Mira, eh, volviendo al tema de, de, de la defensoría <risa> del público que le decía antes, eh, uno también nota que, por ejemplo, eh, los programas de televisión, ¿sí? aquellas personas que tienen eh, discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿sí? eh, no todos los programas de televisión tienen el lenguaje de señas. Sí, no. ¿sí? hay un montón de información y la única discapacidad que tienen es que no escuchan es la única discapacidad, pero fíjate vos cuántas cosas se pierden comentaba el otro claro. día, que fuimos a una, a una charla, comentaban que por ejemplo, no sé vos viajás en un colectivo sí y de pronto el chofer dice, eh, está cortado tal calle, está cortado Córdoba, vamos a entrar por, no sé, Gascón sí, ponele y la persona que, que tiene discapacidad auditiva jamás se enteró esa información ¿entendés? Jamás entregó esa información. Sí. O por ejemplo, no sé, estás en un banco, eh, no sé, de acá para allá eh, tiene que ir a tal tal caja. Jamás entró Sí, así en todo, eh, como en las esquinas, en los semáforos, ¿no? Todos los semáforos tienen los semáforos para las personas con discapacidades, Exacto. con sonido. Exactamente. Y sí. tiene que andar preguntando o pidiendo ayuda. Y eso qué ah, eso hace? Eso que hace que una persona se sienta más marginado, ¿entendés? Marginal. Y después qué pasa, digamos, esa persona tiene menos vinculaciones sociales, sí, menos excluido. vinculaciones, exactamente, ¿sí? está más relegado. Vamos a escuchar eh, algunas anécdotas, ¿sí? Eh, una sobre discriminación en la escuela. Bien, una es de Janet escuela. Vamos a escucharla. Cuando empecé el secundario, a mí no me gustaba que un grupo de compañeros molestaran a otro por ser callado y e inteligente. Lo discriminaban por ser distinto. Su intolerancia era tan grande que llegaban al punto de golpearlo. Y eso mismo mí molestaba mucho. Por eso muchas veces lo defendía. Seguinos por Facebook como Programa Rec. audio le si te oye bien? Sí. Sí. Bueno, sí. cuéntame un poco cómo cómo lo hiciste. Nada, estamos hablando justo del tema y bueno, y entre tantas cosas me acordé uno del colegio secundario, que bueno, que a mí me molestaba mucho acerca de la discriminación en la escuela, que eso es algo que siempre pasa. Y bueno, capaz que Bueno, a mí me molestaba tanto que yo yo yo iba y lo defendía, aunque capaz que a mucha gente también compañero le molestaba, pero no decía nada, o sea, se acostumbraban a, a que no, otro discrimine. Que... Y bueno, en eso salió el tema. ¿Esto se ¿habla, por ejemplo, alguna vez lo hablaste en tu casa? Sí. Uh -huh. ¿Y, sí, qué, sí te, ¿Y qué sí, te decía sí, sí, sí. en tu casa? Que está bien. Que te defiendas. Sí. Uh -huh. Porque a no, veces que, a, a veces lo lo que pasa es que mucha gente que se siente Discriminada eh, Por miedo se encierra. Eh, se encierra y no habla mm. sí Y no lo, no lo comenta Y después en un momento Como que, que explota ¿no? claro, sí, y, sí. y han pasado tragedias llegan, sí. a matar, ¿eh? llegan a matar ¿Se acuerdan eh? de Pan Triste? Colegio, todo. ¿De sí. qué? De chico Pan Triste que, que tanto lo molestaban Con Pan Triste y terminó matando No lo conozco ¿quién era? Sí, en, Carmen de conocida, sí. en Carmen de Patagones Que justamente este año Se cumplieron 20 años, sí. ¿no? ¿20 años se cumplieron? No, menos. No, 10 menos. años. Ah, perdón, 10 pareció, años, 10 pareció razón, mucho. 10 años, sí, tenés razón. Eh, de, de esa tragedia, eh, Junior, ¿sí? Era, era el nombre. Eh, y nosotros, bueno, amanecimos con, con la noticia de, del chico de ahí de Patagones, que era, un, digamos, un lugar tranquilo. Y, y nada, se sintió muy discriminado. Venía venía siendo... Molestado por, por, por los compañeros y, y bueno, y además tenían Otras cosas, ¿no? Ese chico que agarró un arma de, de la casa Y, y mató a, a varios compañeros Y hace poco, bueno, salieron las noticias Sobre que quede la vida de ese chico Y que la vida también De los compañeros El que le quitó tan... al padre, ¿no? Exactamente la... escuela de... En Carmen de Patagones, ahí en el, en el sur de, del país ¿Sí? Sí, le había metido un bajó dos cartuchos exactamente, se paró enfr de, del aula y empezó a, a, a disparar ¿sí? pero bueno digamos eso ya es eh, el otro extremo pero lo, lo, lo cierto lo es que eh, digamos a uno lo, lo, lo afecta mucho claro. vamos a escucharle a mónica si ¿sí? mónica escuela también eh, una anécdota sobre discriminación en la escuela tengo un vecino que va a mi colegio. A cuarto año, al que discriminan porque tiene la mano sin tendón y por eso le queda mal, para abajo. También habla mucho y te sigue hasta que termina de contarte algo. Es muy sensible. Cuando estamos en el recreo, algunos lo echan y se ríen. Lo molestan y le dicen cosas. Escuchanos en www.farco.org.ar Seguimos con Hora Libre, estamos hablando con los chicos del AMEN 3 del 19 y eh, acerca del tema de la discriminación haciendo escuchando un audio que lo hizo en eh, yo eh, mónica mónicamónica top es sobre eh. un, un vecino que tiene una discapacidad física no eh, sí es un, eh, es un vecino que lo tengo al frente de mi casa y también va al mismo colegio de nosotros ahora uh -huh. y, y bueno nada lo conté porque es lo que pasa ¿alguna algunas hablaste vos con él Eh, sí, es que... Todo el colegio es, lo condena. Todo el colegio. Es medio complicado, pero es que la persona tampoco lo entiende. Que no sé qué le, qué le pasa. <risa> pero... ¿Pero quién? Qué, ¿Qué persona? ¿Esa persona o la persona que lo discrimina? ¿Quién no entiende? Esa persona tiene un problema. Sí. De salud. De salud. También... Dice él que no tiene mental Pero eh, lo que tiene es que cuenta toda su vida En un instante eh, Habla mucho con las, con las personas uh -huh. Y a ella a, a, a los compañeros le molesta eso uh -huh. Pero eh, Nada, más que eso lo discriminan Porque anda así, con la mano eh, O sea, lo corren O no me hables, andate para allá Eh, y a veces bueno. a veces uno habla mucho porque quiere integrarse al, sí. al grupo, ¿no? como que quiere ser aceptado ¿no? digamos, lo, lo peor que te puede pasar es cuando vos te, te rechazan sí. Y a veces uno hace cosas digamos, como para quedar bien y, y a veces es verdad que es como molesto para una persona que obviamente no da lugar a que te discriminen Estoy al lado de, de, de Alejandro Prada Sacando eh, fotos, filmando Vos sos el profesor de los chicos, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien Bueno, estuviste trabajando con ellos Estuviste en la primera parte del año en la escuela ¿No estás en la escuela? No, no, había tomado licencia Me reintegré y bueno En la parte final del proyecto pude colaborar Y vos trabajando mucho con, con Antonella En el, en sí. el proyecto de... de de Rayo. Sí, hace años que estoy con ella y y todavía estamos sí. seguir continuando. Las chicos se ríen porque dijo sí. hace mucho que está tan comprometido <risa> <risa> Obviamente que están comprometidos yo, con el trabajo, ¿no? Es, es, es, es el trabajo. Un, un excelente compromiso. Tenemos un, un audio más en este este bloque que es el audio que hizo Aldahir, ¿sí? Sí. Que no sí. Que no está. Que Igual no. vamos a, a escucharlo y después lo comentamos. Conocí a un chico de segundo o quinta, de turno mañana, que por ser un poco obeso y callado, era molestado, con agresiones verbales. Y después, ya no fueron agresiones verbales, sino golpes. Como no decía nada, casi todos los días lo molestaban. Le quitaban sus pertenencias, su carpeta y sus trabajos. Las personas que miraban no decían nada. Más que eso, se reían como si fuera algo gracioso. Como ven, la paciencia de algunos se termina. Por un poco se van a los golpes, pero un profesor pudo ver y detenerlo. los chicos de la MEN 3 del 19 estamos hablando sobre el tema de discriminación escuchamos un audio que hizo un compañero a ustedes a no acerca del tema de, de la discriminación en este caso porque discriminaba a un chico porque era obeso no sí porque era de una contextura física grande y en este lo que lo que planteaeba la diferencia de las anécdotas que contaron ustedes es que acá llegó a lo, al tema de golpe pero ¿no? el tema el tema físico y ¿sí? al tema de las, de las agresiones y y la verdad que bueno digamos muchas veces pasa ¿no? que este tipo de, de violencia eh, psicológica después termina a, a, a los golpes ¿qué tenemos para, para el último bloque chicos a saber que me puede decir que, que tenemos a ver yo lo que veo es diferentes ámbitos donde se manifiesta la discriminación escuela trabajo banco boliche ¿quién trabaja de acá yo. ¿sí? trabajar y nota discriminación en, en el trabajo sí no, yo no, no que El que contó la anécdota de discriminación en el trabajo es Damián Que hoy no pudo venir Pero bueno, eh, él sí contó un hecho puntual que sucedió te el... podemos hablar un poquito de eso, que vos tenés un poquito más de experiencia Si alguna vez a vos te discriminaron en algún trabajo O a vos, Ale, si alguna vez te Porque también el, el hecho este de la mujer y el hombre Muchas veces se marca por el tema de la discriminación Vamos a escuchar un tema musical, nos distendemos un poco y ya arrancamos con el último bloque. que vamos a escuchar? Bueno, nos vamos con un tema de Calle 13, Latinoamérica. Bien. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio puerto rico Inti-Rai. ¡Calle <tose> 13! las patasimosquitachis latinoamérica cancú paja seguimos con más hora libre acabamos de escuchar el tema latinoamérica de calle 13 que eligieron los chicos para esta ocasión y nos va quedando muy poco tiempo este programa y nos quedan muchas cosas eh, por mostrar tenemos un spot que hizo damián que hoy no pudo venir pero tenemos ganas de escucharlo. ¿Saben de qué se trata este spot? ¿Se acuerdan? Discriminación en el ámbito laboral. Muy bien, discriminación en el, ámb en el ámbito laboral. Vamos a escucharlo y después seguimos debatiendo. Una vez una compañera de trabajo me contó un problema que tuvo esa al buscar trabajo. Fue a una entrevista laboral. Esa tenía primario y secundario completo. Los dueños del local se fijaron en la computadora y pusieron los datos de esa. Le dijeron que no podía trabajar porque tenía antecedentes penales. Esa se sintió discriminada. Durante 10 años estuvo buscando trabajo. Y por suerte hoy en día encontró uno para toda su vida. Esa está muy contenta actualmente es mi compañera de trabajo. ahí estamos escuchando el audio que hizo damián acerca del tema de discriminación del trabajo yo le he preguntado a ustedes si ¿Alguna vez se sintieron, si tuvieron algún tipo de discriminación en el trabajo? ¿Sí? ¿Digamos vos, Antonela? Yo particularmente no, pero sí conozco casos eh, que, que que sí, que sintieron discriminación por ahí por, por el hecho de ser mujeres, ¿no? y considerarlas que no tenían la capacidad para realizar ciertas cosas, Eh, sin antes saberlo En realidad si lo tenían o no Pero bueno, basándose en prejuicios Esto que veníamos hablando recién Que muchas veces la discriminación Se basa en, en una serie de prejuicios eh, Sobre ciertas personas Tan solo por el hecho en este caso De ser mujeres Sí, muchas veces por el, el caso de ser mujer También muchas veces eh, Por el tema donde uno vive ¿sí? A mí me cuentan algunos chicos De acá de, de Esta escuela al, al lado de Villa Sindanis Y muchas veces los chicos me dicen que tienen que cambiar el domicilio del documento, ¿sí? poner otro tipo de domicilio de algún familiar que está fuera de, de la villa, porque no lo toman en, en algún ámbito laboral. ¿sí? Y eso realmente es discriminatorio, ¿no? Digamos, eh, y es común eso, ¿eh? No, no, no te creas que es muy zarpado, ¿eh? A ver... Y no, porque la persona el que le está tomando... Eh, la señora que quiere trabajar, por ejemplo... Eh, Eh, no sabe si realmente eh, es diferente que los villeros, como dicen uh -huh. porque todos meten en la misma bolsa y, y no, y la verdad que hay otros que laburan mejores y son nada que ver, y son y no son chorros, nada eso, porque eh, ya diciendo no viviendo, en está, sí, viviendo en la villa uh, no, eh, esto no. me van a robar no, esto, esto. De no me hace chorro. más ni menos personas todo pero está generalizado ¿no? digamos, sí. Sí. o de, sea de, meten a todos los mismos bolsos. de los medios entonces esa persona digamos que, que está discriminada por el ámbito laboral es como una cuestión muy muy violenta ¿no? si sí. estamos llegando al final del programa sí, estamos estamosndo a, a una nueva al final de una nueva emisión de hora libre por farco satelital ¿quiénes hicieron el programa de hoy a ver los nombres a fagundo bueno Lucía ceballos carolina Janel Brás Mónica Torres Fernando Bogado Bueno, junto con la profesora Antonera Ferrari Solesi junto con eh, Alejandro Prada el, eh, el profesor eh, Nahuel Carzano en, en la presentación técnica un saludo muy grande y, y muchas gracias eh, en la coordinación general siempre está eh, Mareno Molina mi nombre es Néstor Cortés hoy reemplazando en forma muy eventual a Cristian perdón Cristian por, por lo malo que lo que lo hice eh, a todos le decimos buenas tardes buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches hasta luego